Eh, todo aquello todo aquello bueno que tenía la persona que falleció. Y ellos lo van, a absorber, lo van a absorber, es una manera de tener cerca a esa persona que falleció. Pero claro, ahí ya no hablamos mm, del olor mm, que debe de hacer aquello. Para el turista o el viajero occidental, pues aquello es totalmente, te causa rechazo. ¿no? Pero para ellos es un momento místico, para Oye, ellos es un momento muy especial. ¿Tú crees que a las personas os gusta pasar el miedo, pasar el rechazo? ¿Tenemos una relación de amor-odio con oscuro? Sviį. Sí